Pablo ibáñez esta noche también eh, con nosotros. Eh, Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo hola, estás? Hola, hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, encantados bien. una vez, además, de estar contigo, de, de hablar eh, padrino y muchísimas eh, cosas de nuestro programa. Un placer estar contigo, un placer eh, todo lo que haces y un placer también para nosotros eh, presentar Mentes Expertas. Eh. Sí, es, es, para mí es una alegría estar aquí con vosotros contándos esto porque es algo importante para mí. Y la rosa de los vientos también es algo importante para mí. Entonces, juntar las dos cosas me, me resulta de una gratificación brutal. Y para nosotros, hay que, cada, vez hay que hablemos, que cada vez que hablemos, cada vez que esté ese programa en antena, cada vez que contemos cosas, saber que hay gente como tú, no sé, llena de ilusión. ¿eh? De guapos. Y, y nos eh, vuelven más guapos, más fuertes, más altos y más, eh, más todo. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu próxima ponencia? Mi próxima ponencia es en Valencia, en el Oceanographic, el 7 de junio. Y estoy deseando hacerla porque es. es he creado un nuevo concepto uh -huh. en el que la, en la conferencia lo mezclo con performance de este tipo de cosas que, que hago yo. Uh -huh. Digamos, para ilustrar los conceptos que, que quiero contar. Que no son más que, que cosas que a mí me han ayudado a, a cambiar mi vida y a hacer las cosas que he podido hacer. Entonces, me lo estaban pidiendo que, que lo hiciera. Contactaron conmigo desde Mentes Expertas. Me lo pidieron y, y yo creo que ha llegado el momento de, de hablar con la gente que le puede interesar y si a alguien esas cosas que, que a mí me han servido tanto, esos pensamientos que me han cambiado la vida, le ayudan... Sería fantástico, sería una alegría brutal. Nos contamos y nos decimos eh, muchas cosas eh, que eh, parece que se insertan en nuestro subconsciente y que nos hacen ir adelante o ir para atrás. En muchas ocasiones esas eh, cosas se convierten en las mentiras que nos contamos y que nos frenan un poquito de nuestro desarrollo. La verdad es que sí. Mira, Silvia, dime algo que tú creas, lo que sea, una cosa que creas. El amor. El amor. Pero dime algo que piensas tú sobre el amor. Pues que no hay edad para, para tenerlo. Pues eso es mentira. Ya ¿No? no. <ríe> es ¿Por mentira qué? porque todo lo que pensamos es mentira. Todo lo que pensamos, en realidad, no, no se basa en algo cierto. Se basa en pasar por todas nuestras estructuras cerebrales, nuestras vivencias, nuestra situación, si tenemos hambre, cómo nos encontramos, la edad que tenemos. Con lo cual, si piensas algo es imposible que sea verdad, porque si eso mismo lo pensara otra persona con otras vivencias, seguramente tendría otra conclusión. Sí, bueno, cada uno tiene su definitiva forma de ver la vida, claro. Claro, pues este pensamiento que yo nunca lo había pensado así, como que las cosas que yo pienso solo porque yo las piense no tienen por qué ser verdad, el descubrir esto a mí me ha cambiado la vida. Porque cuando piensas que lo que tú crees... Simplemente es una opinión tuya, una posibilidad y probablemente mentira, hace que seas mucho más, digamos, indulgente con tus propias opiniones, no te las tomes tan en serio y con las opiniones de los demás. Y eso hace que, que la vida se vuelva mucho más fácil y mucho más agradable con los demás. Uh -huh. Pero fíjate, de esto yo no me había dado cuenta hasta hace relativamente poco. Y si lo vemos y lo leemos y toda la información la encontramos en mentesespertasae.com, ahí se han encontrado informaciones sobre esto que vas a empezar a hacer y sobre esto que, que se está haciendo y un poquito sobre esa conferencia que muestra un poco ...el camino eh, para llegar a lo que eh, en esta ocasión eh, tú has sido... ...pero el camino con, con las cosas buenas y las eh, cosas eh, malas... ...que normalmente nos hemos puesto unos, ¿no? Sí, porque en realidad las cosas... ...para mí las cosas no son buenas o malas... ...las cosas son simplemente lo que está sucediendo... ...lo que hacemos siempre es interpretar lo que, lo que está pasando... ...y pensar si eso está bien que esté pasando... ¿Está mal? ¿Nos interesa? ¿No nos interesa? ¿Es algo que no debería estar sucediendo así? Cuando en realidad eso está sucediendo. Y el, el presente, lo que nos está sucediendo es, es simplemente la verdad. Y nos empeñamos en cuestionar si eso debería pasar o debería no pasar, cuando en realidad lo que queremos es ser felices. Eso por un lado, pero luego, claro, las interpretaciones. Lo mismo que tú estás viviendo, otra persona lo vive de forma diferente, aunque sea el mismo presente. Totalmente, totalmente. Pero una cosa sí que está clara, que aunque sea el mismo presente para todos, lo que te está pasando es lo que te está pasando. Y tú en el pasado es imposible que seas feliz. En el futuro no, lo sabes. no puedes ser feliz. Y te empeñas en opinar sobre el presente, cuando si quieres ser feliz, la única posibilidad que tienes es serlo ahora. ¿Mm? Y todas esas conferencias, eh, toda esa información, insistimos en mentesespertas.com, eh, eh, nuestra mente nos engaña en muchas eh, ocasiones y qué es eh, lo que vas a contar en todo este ciclo, que es eh, muy importante que estemos al tanto de todo lo que va a ocurrir porque es una cosa nueva que nos eh, va a contar el hombre, en el que es importante que sepamos eh, para ser fuertes, eh. sí, yo... pero ya no solo físicamente. ...físicamente, mentalmente... ...hay que ser claro. fuertes en general... ...aunque si no eres fuerte... ...en realidad tampoco pasa nada... ...porque... ...también nos empeñamos siempre... ...en que, en que tenemos en que ser los de mejores, determinada ¿no? manera... Sí, sí, sí, sí. ...o en ser los mejores... ...y, y en realidad... Eh, ...simplemente con, con ser... ...no se nos puede pedir más... Mm. ...porque... ...eso ya nos hace los mejores en cierto modo... ...pues sí, mm. pues sí... ...y estoy, estoy deseando poder explicar todo esto, todo esto con unas performance que creo que van a sorprender bastante, porque no, no es una conferencia al uso. Lo que voy a hacer en el Oceanographic es una conferencia, pero que va a llevar una serie de actuaciones para que estos pensamientos se entiendan mejor y además sorprendan, sorprendan y yo espero que la gente además se entretenga. ¿Y dejas abierto lo, eh, que cada uno saque su conclusión? Eso siempre, eso siempre. Yo... No creo que yo pueda tener la verdad. Y además, si es que yo lo de, con lo que hablo es con pensamientos de otras personas a, a las que admiro, ideas que no se basan más en mi opinión. Mira, en... el hombre de negro, eh, alguna vez puede equivocarse, pero casi siempre tiene la razón y dice la verdad. ¿eh? Lo digo A ver. Yo, <risa> yo intento. Claro. Yo intento decir que la verdad. Para eso es el hombre de negro, hombre. <risa> Seguro. Yo... Espero, al menos, que, que la gente que vaya se lleve unas ideas, unos hallazgos que le hagan, digamos, plantearse ciertas cosas y en algunos aspectos mejorar su vida. Tú te encontraste una cosa químicamente buena, que no se puede discutir, químicamente pura, químicamente positiva, en Beirut, ¿no? Sí, bueno, es que lo de, lo de estas chicas de 26 Letters... ...es algo impresionante... ...o sea, es yo podemos hablar de gente que hace cosas buenas... ...gente que ayuda... ...pero cuando ves a dos chicas que dedican su vida... ...a, a ayudar a los demás... ...dos chicas muy jóvenes además... ...muy ¿eh? jóvenes, sí, tienen sí. 22 o 23 años... ...y, y que renuncian a todo en una vida de comodidades... De comodidades por, ...por ayudar a unos niños que son inmigrantes sirios... ...y que están trabajando en la calle... ...sin ningún futuro que, que no sea ese... Es, ...es algo alucinante. La verdad es que cuando nos has o sea, presentado... ...el Atarjistas aquí... Eh, ...contaron una serie de cosas... Eh, ...que nos enterecieron muchísimo... ...y que nos hicieron plantearnos... Eh, ...que somos unos afortunados... ...y que hay mucha gente que necesita... ...nuestra ayuda ¿eh? en el mundo. Sin duda, es... ...el, el tema ya no es... ...en el mundo hay muchísima gente... ...que necesita sí, nuestra sí, claro. ayuda. La cuestión es, si cuando podemos ayudar... ...lo hacemos o no lo hacemos. Si le das la espalda o te pones a Claro, ello. claro. Y nos cuesta mucho renunciar a nuestras comodidades. Mm. Y no creo que... ...en realidad... ...no se nos pide que renunciemos a nuestras comodidades... ...pero al menos como, como decía Helen Keller... Eh, ...lo que sí podamos hacer... ...que lo hagamos. Y ahora ese camino ellas construyeron... ...y llevaron adelante un colegio, una universidad como le queríamos enterminar, había muchos niños que habían salido de esas calles y eh, que habían recibido una educación, pero ahora ese camino que mucha gente colaboró en él eh, de nuestro programa, mucha sí, gente que nos escuchó sí. y ellas estaban muy agradecidas, pero ese camino se ha torcido un poquito. Se ha torcido un poquito, se está intentando. Por culpa solucionar. de otros, eh. Sí, sí, ya sabéis que siempre hay dos caras de la moneda. Y obviamente, si ellas están ayudando a unos niños. Eh, ...hay otra gente que no le interesa... ...que eso sea así... Eh, ...sabéis que lo que lo que hicieron... ...y con la ayuda de todos los... ...de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos... ...se ha, se ha podido garantizar... ...un año entero de, de este proyecto... ...y lo que hacen es... ...es una escuela que a estos niños... ...los saca de la calle, se adapta a sus horarios... ...y, y, los, y los ayuda a, a educarles... ...y a darles... ellos ...muchos ni, ni van al colegio... ...ningún tipo de, de, de educación... Y... Porque además es educación personalizada, porque cada claro. uno eh, tiene una edad y tiene una, una problemática. Claro, problemática que puede venir desde un niño que ha estado en, metido con, con grupos terroristas y que ha vivido cosas que, que no debería vivir nadie, no un niño, sino, sino nadie. ...hasta hasta niños que están con 5 años... ...vendiendo paquetes de tabaco en la calle... ...joder, tremendo... ...entonces ellas ellas los cogen... ...les dan una atención personalizada... ...tienen un montón de voluntarios... ...que, que les ayudan... ...pero esta, esta escuela... la ...le han prendido fuego... la ...hace pues como una semana... ...10 días... le ...alguien le prendió fuego... ...no, no se sabe quién es... Y, ...y eso hace que... ...que sea truncado de momento... Y ellas están, pues, solucionándolo como, como pueden. En la página web, en onda OndaCero.es, en la sección dedicada a los asuntos, en eh, Twitter, en Facebook, eh, vamos a poner, estamos eh, poniendo ya la dirección para seguir ayudándoles, eh, pero vamos a estar ahí eh, con ellas, eh, con una de ellas, con Janira Taibo, que nos va a comentar un poquito qué es eh, todo lo que ha ocurrido y las sospechas y las eh, cosas eh, que están sufriendo. Janira, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Hola, preciosa. Ahora mismo, en contacto con Beirut, que es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues a ver, hemos tenido que abandonar el centro educativo que alquilábamos porque nos han intentado quemar el colegio. Y os han intentado quemar el colegio. Lo... No es la primera vez, entre todas formas, ¿no? No, eh, hace unas tres semanas... Eh, estando dentro de los niños, estábamos teniendo clases y al ir a, a despedir a un niño, eh, mi hermana abrió la puerta y se encontró un trapo empapado en gasolina eh, eh, quemando la, la puerta. Y entonces lo, lo apagó, nada, fue un susto pequeño, hablamos con la dueña de la casa y nada, ahí quedó. Y a la semana siguiente volvió a pasar... Eh, Entonces, eh, la última vez ya fue la tercera y última vez que nos han intentado tomar la puerta. Pero el problema es que en la segunda vez que pasó, como ya se había repetido, pues decidimos hablar con la dueña y decirle que, que íbamos a, a cancelar las clases hasta que nos pusiese una cámara o algo que nos pudiese asegurar que no iba a volver a pasar. Y esa misma noche, que no había ningún ningún alumno, ningún profesor en el centro, pues estábamos cerrados, eh, esta persona intentó volver a quemar la puerta Y como no había nadie para pagarlo pues eh quemó toda la puerta y un poquito el centro por dentro. Pero vamos, que todo todo bien. Que todos estáis bien, eh, pero ahora mismo, ¿cómo estáis eh, haciendo las cosas? Eh, eh, porque los eh, niños siguen recibiendo eh, clases, eh, siguen estando con vosotros, eh, pero eh, ha cambiado un poquito la fórmula, ¿no? Efectivamente, entonces tuvimos que buscar una solución rápida. Y la verdad que los profesores nos ayudaron mucho, y las familias también. Entonces, ahora lo que estamos haciendo son las clases que hacíamos en el colegio, pero en la casa de los, de los alumnos. Entonces, como nosotros ya en el centro hacíamos clases individuales, un máximo de dos alumnos por profesor, pues ahora lo que están haciendo los profesores es ellos van a las casas de los alumnos y les enseñan ahí. Habéis sufrido amenazas, Janira, porque conocíais a, a, porque te refieres espe específicamente a una persona. ¿Habéis llegado a ver a esa persona o intuís quién puede ser y por qué? A ver, ciertamente no sabemos eh, muy bien quién en concreto fue, pero sabemos que ha sido un, un vecino del edificio. Porque las tres veces que, que pasó, ah, hablamos con el portero, que siempre está fuera de el edificio y nos dijo que no había visto ni entrar ni salir a nadie. Entonces ya sí, sí nos habían amenazado, pero siempre no sé, pensamos que era que era un poco un ataque discriminatorio así de, de, de palabra. Entonces sí nos habían dicho que iban a traer alguna milicia para que nos cerrasen el centro o estas cosas, pero no, la verdad que nunca pensemos que, que fuesen a hacer algo de verdad. Entonces nosotros tenemos bien claro que ha tenido que ser un vecino. La otra vez cuando estuvisteis en el programa Vuestra historia, la tuya y la de tu hermana Entusiasmó a la gente eh, La gente se volcó Pero los esfuerzos eh, siguen Hay que redoblarlos y nuevamente pedir el apoyo De toda la gente que os ha apoyado Y más eh, todavía, ¿no? Sí, no, y de verdad quería agradeceros La oportunidad Porque es verdad que después de aparecer en el programa Hubo muchísimos españoles Que se pusieron en contacto con nosotros eh, Hubo muchísimo Movimiento en el GoFundMe Y ahora, de hecho, tenemos muchos voluntarios trabajando a distancia desde España con nosotros. Qué bonito. ¿Recuerda qué cantidad de alumnos tenéis y cuántos profesores están eh, haciendo su trabajo con vosotros? Pues nosotros eh, ahora mismo tenemos 98 estudiantes, eh, una lista de espera de más de 750 niños y tenemos 40 profesores trabajando aquí en el Líbano con nosotros y unos 30 voluntarios eh, trabajando en En sus, en sus casas, a distan en distancia. Janida, la verdad es que cuando, cuando estuviste tú y tu hermana nos dejasteis eh, sobre todo muy esperanzados eh, de saber que había gente que hacía cosas, que había luchado y que estaba luchando muchísimo por hacer el mundo mejor, eh, por hacer la vida de esos niños eh, mejor en un lugar muy complicado en donde la vida eh, se ha vuelto muy difícil. Eh. Sí, no, y cada año es, es más difícil. Ahora el, el Estado libanés está implementando un montón de políticas discriminatorias para intentar forzar a los refugiados sirios a que vuelvan a, a Siria. Entonces, la verdad que cada año eh, esto se vuelve un poco más difícil, pero bueno, que que tampoco tampoco nos podemos quejar, tenemos mucho apoyo. Y, y estamos creciendo, que es lo importante. O sea, que pensáis pensé seguir. ¿Habéis pensado sí. en buscar otro lugar para impartir las clases? Sí, claro. Entonces, eh, las clases en casa de los alumnos es algo provisional, porque lo que no queríamos es que se quedasen sin clase, sobre todo los niños a los que estábamos enseñando a leer. A leer. No, no queríamos que estuviesen un mes o dos meses sin clase y que se olvidasen todas las letras. Entonces ahora lo que estamos haciendo es intentar eh, buscar un centro que esté en una zona un poco mejor y que sea un, o un primer piso para que eh, nadie se queje del ruido y no podamos, no molestemos a nadie o que sea un sitio un poco más aislado, donde no haya no haya vecinos. Entonces obviamente aquí es el problema que como estamos buscando en zonas muy específicas y ahora nos estamos centrando mucho más en nuestras necesidades en el tema de seguridad, pues eh, al final los costes se disparan un poco. Janira, eh, Taibón eh, tú eh, y tu hermana Tamar habéis hecho algo fantástico, habéis iniciado un camino un camino que esperamos eh, conocer, esperamos a eh, seguir eh, a veces hay escollos eh, pero eh, la vida eh, vosotras eh, lo habéis demostrado hay la vida, a veces hay algunas curvas eh, se ha cogido alguna, pero bueno eh, el, el resultado será fantástico, nos entusiasmó cuando estuvisteis y nos entusiasma ahora hablar con vosotros y queremos seguir de cerca todo lo que hacéis. ¿Te parece? ¿Nos lo cuentas dentro de unos eh, meses eh, como buenas cosas? Perfecto, claro. Claro, me encantaría. Y que nos den muy buenas noticias, ¿eh? seguro que sí. Inshallah, ojalá. <risa> Gracias, Janira. Un abrazo. Un beso. Gracias a vosotros. Un beso. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Rosa de Vientos, eh, ya sabes Almadía Rosa de Vientos, estamos. Hablando con el hombre de negro, con Pablo Lóñez. Eh, Pablo, buenas de nuevo. Buenas. Fíjate, eh, escuchando las noticias y la información, claro que nos interesamos eh, por cosas importantes, pero esto también lo es, eh, lo que te encontraste en Virute, eh, esa escuela para niños y la participación y la iniciativa de dos eh, chicas, de dos eh, jóvenes españolas que tuvieron mucho que ver en levantar ese auténtico monumento a la paz y monumento a la honestidad humana. Y monumento a poder creer en el ser humano. ...que muchas veces parece ya que cuesta... Con, ...con todo lo que vemos alrededor... ...lo que pasa es que les pasan cosas como esta... ...es, es increíble porque... ...bueno, es es normal... Que, ...que se enfrentan a una situación... ...que no le interesa a gente que se... ...que se produzca... ...pero... ...no las podemos dejar tiradas... ...o sea, ellas claro están no. dos chicas de veintipocos años... ...se van a Beirut a ayudar a los niños sirios... lo que se encuentran es con amenazas... ...con incendios en la escuela que han creado... Es pues como nosotros que estamos aquí en eh, tan calentitos o tan fresquitos, depende. <risa> eh, no vamos a, a apoyarlas, al menos desde aquí. Tú estuviste allí con ellas, nos has contado algunas eh, escenas eh, que viviste, pero entre otras cosas, y sobre todo quedaste impresionado y nos contaste algunas cosas eh, sobre eh, pues, eh, la vida que ellas llevan, una vida de austeridad, una vida de entrega, una vida... Por ejemplo, eh, hay mil niños en lista de espera en este colegio, en esta universidad eh, que ellas han creado, pero hay 100 con ellos, hay 100 niños con ellos, eh, y tú una de las escenas a mí me impactó muchísimo, que nos contabas, y eh, cuando viste todos los cepillos de dientes juntos, esos 100 eh, cepillos, a mí me dejó impresionado claro esa imagen, ¿no? Yo llegué allá a la escuela y me la estuvieron enseñando y, y eso, además es que ellas en, en la escuela vivían, eh, cogían... Y cuando llegaba la noche, se iban los niños, sacaban unos colchones y, y dormían en esa misma escuela para, para ahorrar. Luego, cuando yo vi que tenían en el cuarto de baño como 150 cepillos de dientes, lo primero que me pregunté es, ¿de verdad es que son capaces cada uno de encontrar el suyo cuando se van a lavar los dientes? Uh -huh. Y lo segundo es, ¿no se lavan los dientes en su casa? Les están enseñando a lavarse los dientes. Son niños que no se lavan los dientes jamás. Es, porque es que además ellas comparten su comida, o sea, comparten un poco todo su tiempo, ya no solamente su tiempo de educación, sino sino su tiempo también de tranquilidad, de ocio, cuando las lo necesitan lo, lo comparten con todo los niños. porque están de lunes a sábado dando clases y los domingos se organizan actividades para que los niños tengan algo que no sea trabajar... ...que es lo que hacen cuando no están en clase. Y una vez más, desde aquí pedir que la gente les ayude, colabore... Eh, ...todos podemos hacer mucho, un poco nuestro es mucho para ellas. Pues sí, porque porque nosotros somos muchos y ellas son dos. Sí, sí, sí. Y, y con un poquito que ayudemos muchos eh, podemos hacer que el trabajo que hacen ellas tan importante pues pueda seguir adelante. Son dos, eh, pero con un corazón enorme y una solidaridad gigantesca. Claro, son dos que valen por pues valen por muchos de nosotros juntos, porque a ver quién tiene las narices de hacer lo que ha hecho ella. Muy lo que han poca hecho gente, ellas, De eh. renunciar a una vida de comodidades y de, y de estar aquí fenomenal, por una vida de, no, ya no solo de, de incomodidades, sino de riesgo. Y Porque... ellas eh, sí si podían ser y sí si podían estar también en este ciclo de conferencias en los que vas a estar de tú, mentes expertas, ellas lo son también, ¿no? Ellas eh, no es que sean mentes expertas, es que son mentes… Eh, son ejemplos. Especiales, mentes, sí, sí, no no quiero pasarme con los calificativos para que no pueda parecer tampoco que… No, eh, es, es que, que es, lo merecen. Es, lo merecen, Entonces, lo merecen. Sí, había, pero por supuesto que podrían estar ellas en, en mentes expertas, porque solo con que cuenten lo que hacen y, y cómo lo hacen ya es suficiente para inspirar a, a, a todo el mundo. Como hemos quedado, que vamos a seguirles un poco la pista, a ver si la próxima vez que contactemos tenemos buenas noticias y han conseguido ya tener ese, ese local nuevo para poder impartir las clases con seguridad. Seguro que sí, porque son impara imparables y si encima les ayudamos ya van a llegar límite... ...y si no nos contamos algunas cosas... hay eh, ...que nos engañan... Eh, metes ...en las cuentas... <risa> eh, ...cosas hay eh, que metemos en nuestra mente... ...que metemos en nuestro cerebro... ...y que igual no es verdad eh, todo... ...claro es que lo, lo que... Esto es, ...esto es una de las cosas que... que ...cuento en la conferencia porque... porque digo que son, son ideas... ...que a mí me han, me han cambiado la vida... ...siempre estamos cuestionándonos... ...la realidad y cuestionando... ...las cosas que son que suceden, cuando en realidad eso que sucede es perfecto en sí mismo porque está sucediendo ya sé que a veces puede parecer que son cosas malas pero no, no tiene por qué siempre ser así, yo cuento por ejemplo la, la historia de un rapero un rapero americano, 50 Cent, no sé si le conoceréis, es, es un rapero muy importante es, pues este, este hombre era un era un chico de, de Queens, de Nueva York que se dedicaba a hacer rap y a, y a pues, traficar con drogas Y un día pensó que era buena idea coger la esquina de otro camello que había en su zona. Así que cogió y, y tomó la esquina. El, el otro camello pues no le sentó muy bien y le explicó amablemente que no podía coger su, su esquina. Lo que hizo, le, le dio nueve tiros. Mm, jolines. Le, le, le, vamos, le, le dejó cosido a tiros y uno de los tiros le dio en la boca, le, le arrancó las muelas, le partió la lengua. ...y el caso es que no murió... ...no murió... Y, ...y tampoco podía salir a la calle... ...ni podía seguir haciendo rap... ...ni podía hacer nada porque le seguían buscando para, para, para matarle. matarle... ...así que lo que hizo fue empezar a, a grabar maquetas... ...y a dar conciertos pero los daba de esta forma... ...que era cerraban el local... ...él aparecía, daba el concierto por sorpresa... ...se iba y luego lo abrían para que no le pudieran matar... ...pues esto hizo que se creara un mito sobre él, una leyenda y le dio un éxito que hizo que hasta ahora sea uno de los mayores productores y mayores cantantes de, de rap del mundo. Entonces, lo que le sucedió lo, lo que le sucedió fue malo. Pues fue malo. Obviamente que te den nueve tiros es malo, o no, porque ahora es... Bueno, él encontró su camino en eso. Porque eh, evolucionas sí, claro. como persona cuando tienes ese tipo de, a veces... Claro, a mí, a mí me gustó lo que, él, lo que él contaba después en una entrevista. Eh, ...le preguntaban sobre el suceso... ...y él decía... ...es que a mí no me pueden hacer nada... ...porque soy invulnerable... Y le decían... ...pero te han dado nueve tiros... ...y decía... ...pero soy invulnerable... ...porque todo lo que me hagan... ...yo le voy a dar la vuelta... ...y lo voy a convertir... ...en algo bueno para mí... ...así que si queréis acabar conmigo... ...matadme del todo... ...porque me haga, hagáis lo que me hagáis... ...yo saldré hacia adelante... ...así que para vosotros soy invulnerable... ...y yo creo que todos nos podemos aplicar un poco esto... Y pensar que es cierto que cosas en un momento que podemos opinar que son... Siempre descartando la obviedad, ¿eh? porque cuando algo es obvio que es como es, o sea, no es, es obvio, ¿no? No. Pero... Las cosas que nos suceden siempre podemos intentar darles la vuelta y convertirlo en claro, algo bueno para nosotros. Convertirlo en un camino o en una lanza para poder eh, conseguir cosas. A partir de, del 7 de junio en el Oceanografía y Gente de Valencia, ahí estás en Mentes Expertas. Toda eh, la información está en Mentes Así que si queréis información sobre la charla y, y ahí, tenéis ahí las entradas. Y pues, deseando veros Y también hemos eh, puesto en la web Hemos puesto en Twitter Y pondremos en Facebook Y pondremos en muchos sitios Esa forma de poder eh, colaborar En esa iniciativa tan maravillosa En Milut Que nos eh, presentaste aquí Y que, que bueno Que ha ido eh, Y ha conseguido muchísimas eh, cosas esa universidad ese colegio y eh. Gracias, gracias Gracias a los, a los oyentes de, de La Rosa de los Vientos Y a vosotros Porque de verdad que, que la ayuda que habéis prestado es realmente increíble. Gracias, Pablo. Un gracias. Gracias, gracias. gracias a Un ti y a las chicas. Un gracias.